El presidente de la Comisión de Fomento de Pichihuinca, Carlos Ferrero, brindó en Radio Kermés detalles de la producción de vinos que se convirtió en la primera del norte pampeano. Está definido que funciona. Entonces ya ahora vamos a ampliar este pequeño. Este, este viñedito tiene un, un cuarto de hectárea aproximadamente. Y este año vamos a plantar una hectárea. Tampoco nos vamos a enloquecer a poner mucha cantidad. O sea, una hectárea parte del... del de las plantas van a ser clones de las, mismas, de las mismas vidas que tenemos nosotros acá y vamos a tratar de incorporar alguna, alguna otra genética dentro de la línea Malbec. Así que vamos a llegar a una hectárea que ya es un salto bastante importante. Se realizarán en estos días charlas por el Día del Periodista. Sobre ello habló en la mañana que hermesera el organizador de la jornada, Fabián Bruna, subsecretario de Cooperativas. En La Pampa tenemos cinco cooperativas de trabajo que... ...se dedican a la comunicación... Mm. ...y cuatro son medios... ...de comunicación... Eh, ...así que bueno... Eh, ...esto es un motivo como para... ...y nos relaciona al mundo... ...de, de la comunicación, del periodismo... ...y bueno, una propuesta... Del, ...del área de prensa de nuestro ministerio... ...de... ...de hacer esta actividad... ...así que rápidamente nos sumamos... Eh, ...se han incorporado... ...como presentadores a periodistas... ...que trabajan en medios operativos, así que bueno, nada, esperemos que, que sea bien recibido por, por los pampeanos. Se conoció la condena, aunque sin prisión, al martillero Esteban Hotz por la muerte de seis personas en un accidente ocurrido en la Ruta 5. Condenar a Esteban Hots, de circunstancias personales ya mencionadas, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y siete de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículo con motor que requiere habilitación, accesorios legales y costas de proceso, por ser autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo, por la conducción imprudente de un vehículo con motor, en violación a los artículos 36, 48, inciso J, y 52, inciso B, de la ley de tránsito 24.449, agravado por haber ocasionado la muerte de más de una persona, artículos 20, 26 y 84 bis, Primero y segundo párrafo del Código Penal y artículos 346, 444, 445 del Código Procesal Penal. Radiocarmes.com